Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Yusabbihu lillahi maafi al samawati wa maafi al ardi, il maliki, il kuddus, il aziz, il hakeem Empiezo con el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra El Cielo Glorifica a Allah, el soberano absoluto, el puro de lo que falsamente le atribuyen los idólatras, el poderoso, el sabio. Huwa alladhi ba'atha fi l-ummiyin rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin El es quien envió a los árabes iletrados que no habían recibido revelaciones sagradas un mensajero de entre ellos Muhammad para que les recitara sus aleyas los purificara y les enseñara el libro del Corán y la sabiduría que contienen sus preceptos pues antes se hallaban en un claro extravío wa akharina minhum lam ma yelhaquu bihim wa huwal azizul hakim y también lo envió a otros pueblos y generaciones que aún no han llegado y él es el poderoso el sabio ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ese es el favor de Allah que concede a quien desea y Allah es dueño del favor inmenso Mathalul lazina hummilu attaurata thumma lam yachmilu haka mathalil himari yachmilu asfaraa. Bitsa mathalul qawmi allazina kazzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdi il qawma al zalimin. Aquellos a quienes se les confió la Torah y no la pusieron en práctica se asemejan a un asno que lleva una pesada carga de libros de los cuales no puede beneficiarse qué pésimo es el ejemplo de quienes negaron la revelación de allah y allah no guía a los injustos qul ya ayuha alladhina hadu za'amtum annakum awliya'a lillahi min dunin-nasi fa tamanna al-maut amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fa tamannaul mauta in kuntum sadiqin Diles a los judíos oh Muhammad oh judíos si de verdad son el único pueblo amado por Allah y los únicos que siguen el camino correcto como alegan desén la muerte si son veraces para recibir su recompensa en la otra vida ولا يتمنون أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين pero no la desearán jamás debido a las malas acciones que han cometido y ahá conoce bien a los injustos Qul inna al mauta al ladhi ta firruna minhu fa inna hu mulaqiikum <todicum> thumma turadduuna ila alimil ghaybi was shahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'amaloon Diles, oh Muhammad, la muerte de la que huyen los alcanzará sin duda alguna. Después, serán devueltos al conocedor absoluto del Ghaib y de lo manifiesto, y les informará de lo que hicieron. Ya ayyuhal ladhina amanu idha nudia lil salati min yawmi il yumu'ati fas'au ila dhikri allahi wadharul bai'ah. Dhalikum oh, khairul lakum in kuntum ta'lamun O creyentes cuando se efectúe la llamada del rezo en congregación del viernes Salatul Jumua ah, apresúrense a glorificar a Allah y dejen sus negocios esto es mejor para ustedes si supieran Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardu wabtagu min fadlillahi wazkuru allaha kathira la'allakum tuflihun. Y cuando el rezo haya terminado, pueden dispersarse por la tierra para buscar el favor de Allah y glorifiquenlo mucho para que puedan prosperar y triunfar en esta vida y en la otra. واذا راوا تجاره او لهوا فانضو اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين mas cuando ven algún negocio o alguna distracción de esta vida se apresuran hacia ellos y te dejan solo y de pie mientras los exhortas oh Muhammad diles lo que Allah tiene reservado a quienes crean y actúen rectamente es mejor que cualquier distracción o negocio y Allah es el mejor concediendo sustento